bueno c ó m o te va j a m a l q u é decís buen día buen día buen día c ó m o están todo bien c ó m o como como están c ó m o estás vos yo bien gracias a dios con, con mucho entusiasmo para, para enfrentar el primer partido r r i m e p contra uruguay no es durísimo pero pero bueno ya con ganas de que llegue la hora de l partido y poder jugar un rato bueno y c ó m o está el equipo c ó m o están preparados para enfrentar a uno de los digamos tres candidatos que tiene este, este grupo, ¿no? teniendo en cuenta o tomando como candidatos a, a, a Panamá, a Uruguay y a Argentina. Claro,、eh, el grupo bastante bien, h、eh, a b e r jugadores que, que, que no hayan estado en la selección de hace, de hace ratito y han vuelto,、eh, tenemos jugadores con bastante experiencia ya en estos torneos, así que、eh, un grupo que, que hay varios que nos conocemos bastante bien. Un cuerpo técnico bastante, bastante nuevo y estamos tratando de adaptarnos lo más rápido posible al sistema de j u e g o z que pide el coach. Pero bueno, el grupo está unido, está tranquilo y, y tratando de, de poder plasmar lo que hemos practicado en el partido. n o Bueno, preguntan desde Buenos Aires a j a m a l l e v y santiago ortega y franco magistris c a m a l como estás vos desde lo físico pensando que en esto en este momento se encontras incluido desde tu salida de bahía sí, sí. de lo físico gracias a dios perfectamente bien nada, nada, ninguna lesión ni nada y, y bueno con estos torneos con la selección y también me movió bastante panamá así que、eh, bastante bien y esperando esperando a ver si, si después de la oportunidad de, de incluso volver a argentina y y continuó mi carrera ahí pero pero estoy tranquilo siendo paciente yo sé que que a veces cuesta por la incertidumbre y la espera de algún llamado o algo pero lo estoy tomando tranquilo y bueno con esta nueva oportunidad de estar en la selección me estoy enfocando en eso bueno y cómo se vive esta nueva convocatoria y bueno a la espera de este próximo partido、eh, con, con, con mucho mucha gana mucha energía entusiasmo no、eh, Eh, ahora con este nuevo formato es todo, todo algo nuevo para, para todos los países. ¿eh? Y, y bueno, haber vuelto a jugar con algunos compañeros que no jugaba hace años,、eh, estoy bastante contento y que poder tener la oportunidad de volver a estar con la selección. Da la sensación que es un equipo con un poco más、eh, de experiencia, de oficio, al, al comparado al que estuvo disputando la America.、Eh, está claro que les, tal vez le falta rodaje, pero parecería que va a ser competitivo este Panamá. Y sí, yo creo que tenemos un grupo que va a ser bastante competitivo.、Eh, como tú dices, es un equipo bastante, bastante diferente a lo que fue la Americopa hace, hace unos meses. Y, y bueno, han vuelto jugadores que con, con mucha energía, much, mucha jerarquía, jugadores que conocen muy bien este tipo de torneos, como dije antes. Así que, bueno,、eh, talento tenemos, tenemos algo de, de juventud también. Así, yo creo que tenemos todos los ingredientes para tratar de formar un buen grupo dentro y fuera de la cancha. Y como tú dices, ¿no? por ahí nos falta rodaje y más que tenemos un, un coach nuevo, pero, pero bueno, sacando eso, yo creo que la base de jugadores que venimos hace tiempo en d o la selección está. Así que nos tenemos que apoyar en eso y c o n f í a en cada uno. Recién el entrenador de Paraguay decía que el objetivo de ellos son ustedes, por ese famoso tercer lugar en el grupo que los clasifica a la próxima ronda. Ustedes. ¿Cuál es la meta que se persiguen en este, en este torneo? Y teniendo en cuenta que arrancan con Uruguay de v i s i t a n t e pero el domingo van a recibir ni más ni menos que Argentina. Y bueno, esa es la meta que... ¿Quién, quién es el coste p a r a g u a y f e l i o Oroño, Luis Oroño. Oroño, ah, Oroño. El suegro de Manu c h i n o v i Sí, yo sé, yo sé, Croncoli.、Eh, no, s é sí, en papeles, por ahí ese... Uno trata de ponerse objetivos claros y poner papeles. ¿no? Yo creo que ahora, ahora mismo nosotros podemos, no hemos hablado de ningún objetivo. El objetivo d e nosotros, como sabemos que, que nos estamos reuniendo de vuelta y te, tenemos un cost nuevo y eso, nosotros estamos bastante concentrados o o o s s n t r a ver si podemos agarrar la química que necesitamos para poder competir. Sabemos que tenemos una gran chance porque、eh, tenemos experiencia, tenemos. Eh, como dije, algún par de jóvenes hemos, hemos formado un buen grupo de trabajo, así que、eh, estamos más preocupados nosotros y el objetivo a nosotros es todo s partido s que tenemos. La última es que de uno... mi parte, y te agradecemos pues, el contacto.、Sí. Eh, sabemos que, si bien estás aguardando por, por un club, también estás en un proyecto n o de formación integral de atletas. ¿Puedes contarnos un poco de qué se trata? Sí, el, pro el proyecto se llama D3.、Eh, La idea es, como dije, una formación de, atleta, de atletas integral,、eh, comenzando por el básquet, donde bueno, al jugador se le, le pueda charlas, se, además de trabajar en técnicas y eso, y tratar de proyectarlo a lo que sería que, que pueda salir de, de Panamá e ir a estudiar a Estados Unidos, venir acá a Sudamérica a probarse.、Eh, lo difícil es, en Panamá es la infraestructura y Trata r como hace un lugar apropiado para poder ir creciendo, es bastante complicado, pero, pero por ahí tuve la oportunidad de entrenar a varios jóvenes y, y conociendo, ya que está fuera del país mucho tiempo, y conociendo al talento nuevo y, y bueno, y de, comenzar a darle forma y por ahí más adelante, como ir comenzando haciendo campo y eso, donde, hasta que pueda conseguir un, un lugar donde ya pueda ir plasmando la idea más fácil. ¿Cómo surgió este proyecto? ¿Cómo? ¿Cómo fue que surgió este proyecto? Y la idea, pues, más o menos siempre tuve la, la gana de, de, de trabajar con otros chicos en Panamá,、eh, pero siempre se me complicó. Pero bueno, con, quizá s influenció mucho que h u b i e n v a l l Abasque y por ahí、eh, pues, tomé por estar algunas ideas de lo que Pepe y, y el cuerpo técnico le hacen en v a l l Abasque y ya tuve la oportunidad de verlo adentro, así que. Por ahí tratando de, de, de usar un poco de lo que pude aprender ayer en mis mi tres años con ellos, tratar de de alguna manera, manera darle forma acá en Panamá.、Eh, no es fácil,、eh, otra idiosincrasia, otra cultura, todo, pero, pero bueno, hay que buscar la manera porque yo creo que tenemos materia prima y por lo que nos falta es. enseñarle la enseñanza y trabajar el, el talento joven no bueno hablaste de baila básquet y en este caso te vas a enfrentar con e x compañero como r e d i v o Federico y más atrás en el tiempo con la p r o y e c t o r a que、bueno. ha sido alguien importante también en tu carrera s í sí, la verdad estoy muy muy contento por, por la carrera que están teniendo ellos y, y bueno volver a compartir cancha、eh, esta vez de rival va a ser una experiencia única no porque hemos formado una, una amistad bastante linda Y ya les escribí a ellos para ver si, si nos podemos juntar y eso en algún momento. Pero bueno, va a ser un partido bastante complicado. Yo sé que la gente de Panamá está preguntando mucho sobre ese partido contra un rival que es una potencia que es Argentina. Pero va a ser un lindo partido para jugar y más, que si, más si es, con, con, es compañero n ex c o s y amigo. s ¿no? Bueno, ¿y cómo imaginas el Coliseo Roberto Durán el día domingo? Porque hay un incentivo que también. Es importante para usted la baja de, de Luis Escola, que no va a estar. Claro, claro, me enteré hoy.、Sí. Eh, la gente está más de Utah Vázquez, por ahí, le, le, como dije,、eh, hay que trabajarlo más y, y necesitamos más apoyo, pero yo creo que, que este partido puede ser un gran impulso para ...para... que la gente se comience a animar ...a cerca de la cancha y eso. Ahora mismo está la Liga Panameña de Vázquez andando. Y, y bueno, ojalá que podamos hacer un buen partido y podamos competir de tú a tú con Argentina y de último llevarnos el resultado. ¿Cómo ves a la selección argentina de cara a este cruce que van a tener? Y bien, bien, lo vi en América, vi los partidos, yo creo que Argentina, obvio, como dije, ¿eh? Tienen, eh, es un grupo que se conoce bastante bien,、eh, tienen identidad, juegan de una manera que, que Se、ha encontrado buena química y ahora con los jóvenes son, son bastante intensos.、Eh, yo creo que, que, como siempre, hace un, grupo, un rival difícil de enfrentar y, y seguro van,、eh, van a ir mejorando paso a paso. c a m a l gracias por tu tiempo. Te deseamos lo mejor en esta America perdón, en estas Ventanas Clasificatorias al Mundial y en el proyecto este personal que estás llevando a cabo. Ojalá te volvamos a ver igual en la Liga Nacional. ojalá, Ojalá, ojalá. muchas gracias. ¿eh? Bueno, estoy entonces la palabra a Yamal l e v y uno de los panameños que hoy empezará a jugar Montevideo en Montevideo contra Uruguay.